10 de la mañana, a 39 minutos. Y decíamos que el tema central de hoy tiene que ver con un responsable civil de la dictadura condenado y también con el alegato, digo, de Justicia Allá en la mega causa ESMA. Por este motivo estamos ya en comunicación con Enrique Cachito Fugman, miembro de Justicia Allá en Buenos Aires. Cachito, buen día. Diego, te saluda. Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien por aquí. Por un primer momento, queríamos preguntarte las sensaciones ante la condena de un primer civil de la dictadura. Estamos hablando de Marcos Levín, quien era empresario de La Veloz del Norte y se comprobó que participó de los tormentos y el secuestro de un delegado gremial. Sí, este. Es realmente es tremendo, ¿no? Que hayan pasado 40 años y recién tengamos la primera condena de. Hacer... De quienes realmente dieron el golpe de Estado. Porque creo que una cosa que nos tenemos que empezar a plantear, que no f u e l o que los empresarios fueron cómplices. Los empresarios fueron los que dieron el golpe de Estado y los militares fueron su mano ejecutora. Entonces, bueno, esto, esta condena, adivine, el dueño de la s Veloz del Norte, es apenas un primer paso de todos los que tenemos que ir dando, Hasta que todos los responsables del genocidio están en, estén en la cárcel. Y pues, o sea, por un lado uno tiene mucha bronca que pase eso t recién 40 años después, y, pero por el otro lado también da fuerza en el sentido de que nos demuestra que mientras sigamos persistiendo en lo que consideramos que es justo, podemos lograr, lograrlo. El antecedente no era bueno por el lado de las absoluciones conseguidas por Vicente Mazot, titular del diario La Nueva Provincia durante la dictadura militar, y lo mismo con Pedro Blaquier por el ingenio Ledesma. Sin embargo, Cachito, avanzan algunas causas interesantes para esta responsabilidad civil, esta participación directa, como vos decías, por ejemplo en los casos de Mercedes-Benz y Ford, ¿no? Así es. Este, bueno, en el caso particular de Ford, realmente la d i g n i t u d de la j u s t i c i a es f a m o s a Habida cuenta que el campo de c o n o f i t a c i ó n funcionó dentro de la fábrica, en el Quincho estuvo, estuvieron secuestrados trabajadores de la propia Ford. Entonces, realmente es algo este, sorprendente, ¿no? Como el, mientras este, algunas cosas avanzan rápido, otras causas van mucho más lentas. Pero podríamos decir, pero lo que r e c i e n t e decía, ¿no? Hay que seguir insistiendo, lo de m á s s o n Como v e c i r l o de Blaquierro, de Bottinelli, este, tenemos que seguir porque este, esos fueron los que dieron el golpe de Estado. Este, nunca nos olvidemos que un mes antes del, del 24 de marzo de 1976,、eh, la APG, que era la、eh, gremial, podemos decir, empresarial, era la que un, juntaba a. La Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio,、eh, la Asociación de Bancos, hicieron un paro patronal en el cual le dijeron a los militares: déjen de joder de una vez por todas, ya es hora de q u e r e r el golpe. Este, entonces, bueno,、eh, que de vida se ha sido condenado, que en forma lenta, pero continúan y no van a poder zafar en las causas Mercedes-Benz. En las causas de, de Ford, también está lo de p r o p u e s t a s c e hidrúrgica, s Tarsa y otras más, este, donde está totalmente demostrado la participación, y como te decía, en el caso particular de Ford, donde el propio centro clandestino t u v o la empresa. Decíamos, Cachito, que teníamos dos motivos importantes para hablar con vos hoy. Uno tenía que ver con esta condena a Marcos Levín y, por otro lado, también con lo que empieza a ocurrir a partir de mañana, también el 31 de marzo y el 4 de abril, porque el Tribunal Oral Federal número 5 va a escuchar el alegato de la querella colectiva de justicia ya en el marco de la mega causa ESMA. Hay que recordar que en la ESMA funcionó el centro clandestino de detención más grande de la dictadura desde el 24 de marzo del 76 y se calcula que pasaron por ahí 5.000 detenidos desaparecidos. El juicio denominado mega causa ESMA. Empezó el 28 de noviembre de 2012 y fue que se demostró aquí la participación de 56 genocidas por secuestro y desaparición de 789 personas. En el banquillo está el Tigre Acosta, Alfredo a s t i z Julio p o c h y también el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan a l e m a n Con todo este contexto, preguntarte cómo está organizada la megacausa ESMA, porque es un juicio realmente maratónico, ¿no? Sí, es tremendo. Estamos hablando de un juicio que ya lleva tres años y medio. Realmente está demostrado que los 68 genocidas que comenzaron el juicio siendo acusados, procesados, este, todos participaron. Este, lo que pasa que, bueno, lo, existe lo que nosotros llamamos la impunidad del tiempo. Este, algunos de ellos fallecieron en, esto, en estos tiempos. Cuando la justicia tarda en llegar, pasan injustamente, se vuelve una injusticia. Por otro lado, este, les dieron privilegios como. Decir que algunos que estaban en condiciones, porque más o menos p o d e m o decir, le doy el, el, el, el dedo pulgar del pie derecho se lo separó la causa, pero finalmente llegamos acá, este, como vos decías, este, a esta instancia, donde en el día de mañana vamos a alegar el colectivo Justicia a m un colectivo formado por organismos de derechos humanos e interesantes particulares, este, que tiene la característica. Que viene planteando desde el año 2006, e l juicio de c h i c o l a s que lo que hubo en nuestro país fue un genocidio. Y en este juicio, justamente, en el juicio de ESMA, es el juicio donde más claramente queda demostrado este hecho, ya que este, desde un primer momento lo que se ha podido observar, observar que no fueron que secuestraran al Tontón, sino que secuestraban, torturaban, violaban, desaparecían, asesinaban en términos grupales. Que fueron realmente exterminados grupos enteros de trabajadores, de estudiantes, de organizaciones barriales, con,、eh, el, con su único objetivo que, tenía, que tenían justamente los represores, era de que nunca más se vuelva a existir ninguna forma de organización popular. Este, para nosotros es importante esta instancia, porque justamente en el negato va a quedar plasmado este hecho de que. Este, Acá en la Argentina lo que hicieron fue, fue un genocidio.、Uh -huh. Cachito, ¿también puede ser la primera vez que se juzguen los vuelos de la muerte en este juicio? Es el juicio donde se e s t á juzgando también los vuelos de la muerte, o sea, concretamente la participación de la aviación naval en este, el plan genocida. Este, cosa que no nos tenemos que sorprender, ¿no? Este, ya hemos tenido, ya no solamente relato a los sobrevivientes. Han aparecido cuerpos, como es el caso de a s u n c i ó n a v i z a f l o r como es el caso de Maripons, como es el caso de una de las moscas francesas, este, que constatan justamente que eran ar arrojados e el aire y finalmente este,、eh, morían en el parto del mar. Queremos esto quedar bien en claro. Este, nosotros venimos de un primer momento diciendo que fue toda la Armada la que participó. Y si y había alguna duda con el tema de lo bueno o la muerte, donde se ve la participación directa de la aviación naval,、eh, ya no queda ningún escalón de la Armada sin que haya estado este, demostrado que participara justamente en este genocidio. Hablábamos de las responsabilidades civiles en la dictadura y justamente también está implicado aquí el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemán, n o la posibilidad también de tratar de demostrar cómo las corporaciones tomaron posición en el Estado durante la dictadura. Claro, este, Juan Alemán era representante de los bancos suizos en, en Argentina, fue secretario de Hacienda durante la gestión de Martín de Oz. Y el caso en el cual está siendo acá concretamente juzgado y acusado es porque quedó demostrado que Juan Alemán no solamente conocía el funcionamiento de la ESMA, sino que también estuvo ahí,、eh, particularmente en un caso que es el caso del matrimonio de l u i s a m é r i Este, que no solamente terminó con el secuestro y la desaparición de ese matrimonio, sino inclusive con la, la apropiación de una de sus b e b a t e s Juan a l m a n estuvo ahí, este, cosa que quedó plenamente m o s t r a d o en este juicio y por el cual, por lo tanto, vamos a pedir la máxima pena que corresponde. Esto es lo que demuestra que este, los representantes del poder económico、no、conocían lo que sucedía en la ESMA y n o s c e n t o s l a n de a t i v o s y no solamente eso. Concurrían a ellos cuando así lo querían. Cachito, pasaron 40 años del golpe cívico-militar, el 24 de marzo hubo marchas masivas en todo el país. Quería preguntarte algunas sensaciones de tu 24 de marzo. Sí, mira, fue realmente algo tremendamente fuerte, emocionante, ver miles y miles de argentinos, cientos de miles, por Dios, por decir sin temor a equivocarnos, marchando acá en Buenos Aires y en todo el resto del país, ¿no? Y no solamente las marchas, sino todas las actividades previas que hubo, las charlas en c i n i c a t o s en escuelas, en universidades, en los barrios, este, que realmente demostraron no solamente que el pueblo no olvida, sino que también el pueblo este, está en un camino de ir recuperando este, aquellas ideas, aquellos sueños por los cuales los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Este, enfrentaron a la dictadura.、Eh, nos parece que esto es de una riqueza tremenda, ¿no? No solamente e s t u v o ahí este, repudiando el golpe de Estado, recordando a 30.000 desaparecidos, diciéndole no a este gobierno de Macri, que es como una continuación en, en, en una institucionalidad de, justamente del p r o c e t o dictatorial, sino también rescatando el por qué luchaban. Los 30.000 detenidos desaparecidos, ¿por qué se c r p e a b a en esa época que no era otra cosa que construir un país sin ninguna forma de opresión? Ya que no. No, nombrabas al macrismo cachito, nos parece interesante también tu mirada con respecto a este anuncio, la de desclasificación de archivos por parte de Estados Unidos y también del Vaticano, ¿no? Este, mirá, este, lo que nosotros siempre planteamos con eso, que nos interesaría con eso, que, por ejemplo, la Iglesia Argentina. Desclasifique sus archivos y que diga todo lo que sabe de los jóvenes apropiados, todo lo que sabe de, las, de los compañeros que fueron secuestrados y cuyas madres le iban a, a preguntar, a consultar a la iglesia, y que la iglesia funcionó en ese sentido como una verdadera central de inteligencia, plazo de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Nos interesaría mucho que en vez de hacer estas a c i o n e s altillonantes por los medios, este. Realmente clasifiquen los archivos que nos permitan justamente eso: saber qué pasó con los niños apropiados y qué pasó con este, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Este, y desde, con respecto a Estados Unidos, realmente que clasifiquen todos los archivos que demuestren que la participación de Estados Unidos en la formación de los militares argentinos y en la confección e implementación del plan. No que pase como la otra vez que nos dieron a, que, que desclasificaron documentos donde la mitad estaba tachado para que no se pudiera conocer un solo nombre. Y junto con eso, que desclasifiquen los archivos de las masacres que están haciendo en el mundo en este momento. Si no, digámosle, es algo realmente para los medios de comunicación q u、no, y después no tiene ningún sustento para poder conocer la verdad y hacer justicia. Cachito, la última es preguntarte por esta etapa política en la cual el macrismo no le ha esquivado al tema de los derechos humanos, ha citado la idea de los derechos humanos, incluso ha hablado del golpe militar. No evitó hacerlo, pero sí notamos un viraje en la intención de cómo se habla de lo que pasó entre el 76 y el 83 en la Argentina. ¿Cuál es tu impresión un poco de la retórica macrista en relación a los derechos humanos? Y el gobierno macrista, primero lo que tenemos que tener en claro es que es un gobierno, si uno compara, el gabinete de Martínez de Oz. Con el actual gabinete va a encontrar muchas similitudes. Por lo tanto, d i g á m o s l e、eh, tenemos que tener en claro que no vienen a reivindicar la lucha contra la dictadura, son los mismos. Por lo tanto, lo que vienen a hacer es apropiarse un discurso para legitimar su accionar, que es el mismo que la dictadura. Si tenemos algunas dudas, v e a m o s justamente estos primeros cien días. Del gobierno matrista. Le dio todo a los ricos. Le, o sea, levantó las retenciones al, a la patronal del campo, a la patronal minera, a la, a, los a la patronal industrial de exportación. Y mientras tanto, aumentaron los precios, con lo cual aumentaron la ganancia del complejo agroindustrial. Y el pueblo sigue ganando lo mismo que está ganando antes. Intentan por todos los medios poner e s t e c h o s a las paritarias. Y cada vez que el pueblo sale a la clase se lo reprime, como fue en el caso de c r e s t a r o j a como fue en el caso de Santiago de Estero, en el caso de Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en todos los lugares del, del país. Este, y el discurso, por lo tanto, que va elaborando el matrismo es un discurso que va a tratar de justificar este presente. Entonces, casi no estaba volviendo a hablar de los demonios, donde dije: bueno, los militares fueron malos, muy malos. Pero acá están los otros que los provocaron. Los que los provocaron fueron justamente los que luchaban, como los actualmente luchadores, que pelean por un salario digno, un trabajo, t i e r r a para poder vivir y trabajar, un medio ambiente sustentable. Ese nos parece que debe estar el centro justamente de este discurso macrista, que trata de apropiarse de la lucha del pueblo este, por construir una memoria que le permita tra transformar la realidad. Para el matrimonio intenta apropiarse e s o para justamente poder este, acentuar nuestra dominación. Es curioso que esta política de ajuste y represión que describís haya sido elegida por medios completamente normalizados, por la mayoría, ¿no? Este, eso es parte de un debate que nos tenemos que dar desde de, el campo popular, ¿no?、Eh, ¿Por qué se llega a esto? Quizás este, podría haber dos elementos fundamentales. Una es. La ruptura del entramado social que propone esta deuda del genocidio, pero junto con eso podríamos decir este, las diferentes defraudaciones que los diferentes gobiernos constitucionales fueron generando、eh, durante estos 32 años y cómo este, eso mismo fue abonando para que esta nueva derecha, este, no nueva derecha, esta vieja derecha, con un nuevo ropaje, Hoy se haga del poder político a partir de los, votos, de, de los votos. Creemos que hay mucho de eso, creemos que hay que evaluarlo muy bien en ese sentido, este, justamente para que esto no vuelva nunca más a suceder. Cachito, muchas gracias como siempre por tu tiempo, te mandamos un saludo. Por favor. Enrique Cachito Fucman, miembro de Justicia Allá, Buenos Aires. Entramos mañana en la etapa de alegatos de Justicia Allá en la mega causa ESMA. Estamos hablando del principal centro clandestino de detención durante la dictadura. Este juicio empezó el 28 de noviembre de 2012 y en este marco se demostró la participación de 56 genocidas por secuestro y desaparición de 789 personas. Van 190 audiencias y ya declararon 800 testigos en esta causa. En el banquillo se encuentran 56 militares genocidas, entre ellos el Tigre Acosta. Alfredo Astiz, Julio Poch y el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan a l e m a n que podría ser otro condenado civil, como ocurrió ayer con Marcos Levín por La Veloz del Norte.